Rihotxak, pausumediak ekoiztutako saio bat, egunero Arratxaldeko zortzietatik bederatziak arte antxeta irratian. Arratxaldeon eta ongi etorriak gure kunkara. aldeon berriro ere arratsaldeko zorziak dira eta egunero bezala antxeta erratiko sintonian herri hotsak entzun behar du Gaur osteguna eta ostegunero bezala gure kunka etorkinen problematikak jorratzen dituen saioa eta horretarako adizkietuak elkarte multikulturala dugu hemen arratsalde on gina. Arrattsalde ho mike! Bueno, y hoy, aunque sea fiesta en el estado francés, aquí estamos en Río Chac, en Anchieta y Ratia, en gure Kunca. ¿Y, y qué has preparado para pa el programa de hoy? Bueno, Caixo, <risa> bueno, sí, lo de la fiesta nos acabamos de enterar también, ¿no? Como vivimos ahí, vivimos en un lugar y hacemos la vida en la otro, bueno, pues nada. Hoy hemos preparado las bodas mixtas. Vamos a hablar de las bodas mixtas. ¿Bodas mixtas y esto de, de qué va? Porque bodas mixtas de primeras igual, con lo de mixta no se entiende que muy bien de, de qué estamos hablando. Sí, suena como comida, ¿no? <risa> Algo mixto. Bueno, las bodas mixtas, si le usa ese término ahora para hacernos referencia, a las bodas entre extranjeros o extranjeras y personas de nacionalidad europea. En este caso pues, vamos a hablar de los que son nacionalidad española, no los que son nacidos aquí. Y para eso vamos a tener una gran invitada que, que se casa mañana. Por fin. Por fin se casa mañana, casi un año de tramitación, ya nos lo contará y eso. O sea, y además ha pasado todo el proceso de una boda mixta, de, de meter la documentación, pero que tampoco es una boda mixta del todo, ¿eh? que ya nos lo contarán a María. ¿Por qué no ¿A qué nos referimos con esto? Pero bueno, presentó toda la documentación, tuvo una denegación, se presentó un recurso y por fin el juez dio su petición. Su bendición, nunca mejor <risa> sí, dicho su sí. Bueno, pues de aquí a unos momentos Como bien has dicho, vamos a hablar con Ana María Y, y yo mientras tanto Pues eh, voy a anunciar un, una, una cosita que viene enseguida Iruvebicoitzaerriochac.info Iruvebicoitzaerriochac.info ba hiru v bikoitzaherriotsak.info gure blog berria eta hortikan entzuten aldizutue saio guzti guztiak herriotsaken barruan dijo saio guztiak hau bezalakoa gure kunka bezala ba oise, oise, gaur bederatzitan tan bukatuko dugu ba 10ak aldera hortzi izango duzue herriotsak.info ba, saioa entzuteko eta esango dugu ba, gaurkoan e, etorkinen problematika kostegunero bezala jorratuko ditugula, e hitzeingo dugula zehaski e, eskontzas eta eskontzas ba Europar Europear eta kasu honetan Espainian nazio E, naziotasuna duen e, pertsona bat e, kanpotar batekin eskontzen denean nola ematen da eta horretarako anamariarekin itsegingo dugu bera e, bihar eskontzen da beraz e, abestitxo bat entzuten dugu eta gainera propieda privada ditzen den e, kumbia entzungo dugu jinak e, esan didanez e, eskontzetan erabiltzen duten latinoamerikan eskontzetan erabiltzen duten abestia eta gu bitartean ba, anamariarekin e, kontaktuan jartzen gera Y si quieres rápido rápido no estamos de más explicar cuando cuando se pone esta canción o se oye esta canción en las bodas en allí en Latinoamérica. Vale, primero te comento es un vals, no es una cumbia. La cumbia es una pachanguita ahí para bailar ahí rico ah. y apretadito como se dice ahí. Es que yo he visto aquí que ponía en al final de la pista pone cumbi sí. cumbi, pero Sí, pero no, no, no, es un vals. Los valses se usan en, en las fiestas después de toda la el fol, todo el holgorio que se armó de baile y ya cuando ya no puedes bailar más, pero quieres seguir bebiendo, pues te sientas pones un vals y sigues bebiendo. Bueno, pues ahora igual no es hora de ponerse a beber tampoco, aunque bueno, igual un, una cervecita un traguito, pero para que nuestros oyentes se, se pongan en esa situación de post boda eh, Bueno, estarán en la sobremesa, ¿no? Ay. Y no quiero que nadie respire de tu aliento porque siendo tu dueño no me importa más nada que verte solo mía Piedad privada Que verte solo mía Mi propiedad privada No se atreva nadie a mirarte con ansias y que conserven todos respetable distancia porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento porque siendo tu dueño no me importa más nada que verte solo mía, mi propiedad privada verde mi propiedad privada. Bueno, pues tenemos ya a Ana María del otro lado del teléfono. ¿Cae Ana María? Cae, Gina. Hola, ¿qué tal estás? Pues bien, aquí escuchando el programa también que realizan en su radio. Engancheta y ratía eso es y qué tal maría ana maría con los nervios ya la, para mañana uy con mucho nervio ya casi estaría a punto de de, de lograr pues la, la lucha de que he tenido estos dos años bueno hemos tenido dos eso es dos años pero luego tres años esperando para la regularización verdad es correcto eh, bueno ya en, en españa llevo cuatro años voy a hacer ahora en diciembre ...y regularizada ya, ya ya estoy, entonces también ya cumpliendo tres años. Y, y, y claro, también has estrenado este año tarjeta, tarjeta de residencia. Es correcto, ahora tengo un mes de haberlo adquirido, Gina, la tarjeta de residente. Un mes de, de pasar de ser invisible a ser visible para esta sociedad, ¿no? Estás aquí, estás trabajando... Ya estás en una situación regular y, sí. bueno, mañana te casas. ¿Qué más, qué, más, ¿Qué más vas a pedir para este año? Bueno, yo creo que a los Reyes Magos pedirle de que a todas las personas que, que tengan dificultades, que también vayan a regularizarse, les salga todo bien. Que es cierto que es una lucha diaria de nosotros como inmigrantes, pero que... Que seguro que si uno tiene paciencia pues puede lograrlo al final es, es lo que hay que tener después de tres años, paciencia es correcto porque si es este es muy muy muy desesperante la espera de esos tres años porque uno quiere regresar a su país, ver sus hijos que deja allá y pues eso desespera un poco esos tres años se le hacen muy lejos y entonces pero con paciencia se logra y y se logra pues y ya se ven los frutos, como dije antes de de todo lo que uno quiere. ¿Cuántos hijos tiene Ana María? Dos, dos varones. Un niñito de de 11 años, que es el mayor y el niñito de 5 años. Y viene dejando mío de de un añito y medio. Y... y como ves, es muy difícil para para una madre estar Y cuánto, ver, ¿cuándo sí, piensas volver? Eh, bueno, para este fin de año es posible, como ya con la regularización voy pues ya tengo opción de, de ir y volver sin ninguna sin ningún problema con la esperanza de, de, de próximamente no sé si el próximo, el este año que viene en el 2011 traernos Un año, ¿verdad? Para reagruparlos, hay que esperar un año para reagruparlos. Pero bueno, tú ya que has esperado tres años para regularizarte, dos años para casarte, ya al final decir un año es casi, es nada. Cuéntanos, sí, sí, cuéntanos cuéntanos Ana María, ¿cuál fue tu experiencia a la hora de meter la documentación? Voy a comentar un poquito, estamos hablando de lo de los matrimonios mixtos, que son mujeres o hombres de nacionalidad extranjera que se quieren casar Eh, con personas de vamos eh, de nacionalidades europeas qué complicado es casarse cómo indagan en tu vida en tus cosas privadas eh, cómo tienes que ir y contarle tienes que pasar una entrevista y contarle a un extraño tus, tus cosas muy íntimas ¿no? y es como y además hay que verlo de una forma normal cuando para nosotros eso de te conozco te quiero desde cuando desde cuando te conozco cuéntanos ana maría cómo fue ese momento de de ir a presentar la documentación, te dan una cita y te dicen que vas a, vas a entrar a una audiencia. Sí, bueno, en primer lugar explicarles un poco de que con mi pareja tenemos ya 3 años y 7 meses de estar juntos y resulta que cuando decidimos casarnos miramos cuáles requisitos eran los que se para nuestro mi país porque él ya tenía su nacionalidad. Cuando llegamos me dijeron que tenía que tener pasaporte, fui a traerlos la partida de nacimiento y el estado civil de mi país y eso tenía que venir apostillado, pues cumplí con los requisitos que me habían pedido según la ley y resulta que cuando llegamos eh, los, los um, metimos al juzgado de aquí de Irún nos llamaron después para que los los padlleemos cuánto los tiempo padrines? después te llamaron eh, bueno eso tardó casi más de seis meses o sea, una, vez que, que una vez que una vez que presentas toda la documentación y esta documentación está completa te dicen te llamaremos Sí, te llamaremos y, y estábamos pendiente porque mi compañero también estuvo llamando para ver que esperen que vamos a llamarle y al final a los seis meses llamaron para que llevásemos los padrinos, bueno, nos presentamos en la fecha indicada y de ahí ese día hasta los padrinos nos abrazamos o alegres porque ya era un paso más. Pero bueno, cuando pasa un mes y miramos que nada, llamamos. Y nosotros no sabíamos que nos habían delegado la solicitud de matrimonio. Pregunta que si no hemos llamado no nos mandan ni correo ni nada. Ni la carta Entonces, diciendo ¿no? que les denegaron. Eh, para Y cuando pasó, cuando te llamaron para estos seis meses, que te llamaron? Para, eh, ¿Para la entrevista? Para la firma. para la firma, no, para la, firma la firma de los padrines. Eh, la entrevista la hicimos después de que, bueno, cuando este, miramos que estaba denegada, No sabíamos si recurrir o, o meter no sé qué, porque no no sabíamos qué hacer. Y resulta que, como estoy haciendo los papeles de de, de regularización. regularización, visité la asociación y, y entonces da la casualidad que le preguntamos a la abogada idoya y entonces nos dice, pero es que no puede ser, porque en esos mismos días recibimos la carta, pero hasta que mi pareja había llamó al juzgado nos enviaron la carta de denegación del de la solicitud de matrimonio y resulta que la, la abogada idoya llamó y le dijo que, que eso no puede ser porque yo cumplía con los requisitos y según me habían denegado porque yo no yo no presentaba los documentos suficientes que no era que como que no estaba en la legalidad y yo presenté mi pasaporte que según la ley yo tenía que presentar el pasaporte a partir de nacimiento y el y los documentos y que te piden y bien. tú cumplías con todos los requisitos, ¿y qué pasó? Cumplí todos los requisitos. Entonces la denegaron porque por eso, porque yo no cumplía según según ellos y que eso lo lo dictaba pero el el, el fiscal. Entonces ido ya este a través de su ayuda nos dijeron de que de que iban a hablar con el juez y a ver qué decís. Como a los tres meses nos llamaron para la entrevista. Y o sea que te habían denegado eso, te habían denegado sin ni siquiera haber pasado la entrevista sin siquiera pasar la entrevista entonces la entrevista la hicieron hasta que yo ya habló con la fiscal y la abogada de la asociación dijo que, que no podía hacer que como era eso de que, que me habían denegado viendo de que la ley es lo que es lo que permite lo que pide son requisitos que pide de, de yo como extranjera Y cuando te eh, llaman eh, y luego ya cuando te llaman y te dicen qué te dicen, te han aceptado o ven para hacer la entrevista, ¿qué te dicen? Eh, solamente con, con la entrevista, los tres meses nos llaman después que he ido y ya este llama nos llama eh, nos llaman para para eh, quedar una fecha de la entrevista, eh, bueno, llegamos a la entrevista y resulta de que lo pasan a él primero, luego como al minuto y, y este pasé yo Y cuando pasamos, mmm, bueno, como como siempre nerviosa, porque no sabía que me iban a preguntar, pero segura porque yo no iba a decirles mentiras, porque con mi pareja ya tenía los, los tres años de estar. ¿Y mujer. recuerdas alguna pregunta que te haya incomodado de las que te hicieron? Sí, resulta que, que era como no creíble, porque me pregunta, este ¿tu pareja tiene un hijo en Colombia? Sí, le voy Y entonces me, me dice eh, ¿y por qué él nos dijo que no no tenía hijo? Es raro luego, porque él no puede negar a su hijo. Y entonces este me incomodó porque como que esa esa duda que siempre tienen de que, que yo estuviese mintiendo o que te preguntan cosas O sea cosas, que, te, que te hacían preguntas como para pillar sí. a ver si si era verdad o era mentira, si erais pareja de verdad. Correcto, y también este acerca de las comidas, de cómo se llama la mamá de, de mi pareja, y todas esas cosas este, te incomodan porque, no sé, yo digo que que para sacar verdades quieran de ver los documentos porque nosotros tenemos un historial en el padrón. De convivencia, ¿vosotros ya llevabais conviviendo? ¿Cuánto tiempo llevabais conviviendo? ¿Sí? ya llevábamos tres 3 años y entonces de, hemos viven, de, vivido en diferentes partes y yo digo que son otras otras deben de tener otras formas de, de verificar si la persona convive o no con con con la que se está queriendo casar y no con preguntas íntimas que te incomodan que ni a tus amigos ni a tus amigas a veces les les, les comentan, cuentas, ¿verdad? Sí. Entonces que sí, que es una experiencia para mí frustrante porque allí yo era la que no tenía derecho, yo era la que no tenía nada, él porque tenía su nacionalidad, pues podía hacer lo que sea, pero... Eso, eso es lo que cuando hablábamos, sí, es frustrante. cuando hablábamos de parejas mixtas, hablamos, ¿no?, de, de personas de, de otra nacionalidad casadas con, o que se vayan a casar con personas de con autóctonos, pero en este caso él era Colombia. Él es colombiano y tiene nacionalidad sí, española. Española. Uh -huh. Sí, y entonces nos preguntaron de que también otra pregunta que me incomodó, que por qué qué habíamos pensado casarnos. Yo creo que a, a nadie le le interesa mucho de cuándo lo pensamos o cuándo lo decidamos, que ese es un derecho de cada persona. Entonces, como que se siente uno con un poquito que como que ese derecho te lo te lo, te lo quitan de, de pensar y por de, ser de fuera, de, fuera y de, por también, estar en situación irregular verdad sí y entonces igual bueno es frustrante todo lo que pasa a uno para para llegar a, a, a lo que vamos a llegar mañana y entonces que sí que, que yo recomiendo de que se luche porque si no lo, le hubiésemos preguntado a a, a idoya creo que no hubiésemos hecho nada porque ya habíamos decidido casarnos en nuestro país y, y seguir seguir adelante con, con las ideas que teníamos de, de consolidar nuestro hogar que era lo que queríamos y entonces pero queríamos hacerlo así y lo que pasa y, también que, que algunas instituciones dicen bueno, oh, esa pareja esas personas se van a casar Normalmente las, la, los matrimonios entre extranjeros se suelen dar en el juzgado pero no tiene otra, otra razón de ser de que por qué haces una por qué casarte por la iglesia si no tienes a la familia aquí para con la que pueda, con la que quieres festejar entonces siempre es eh, la, la primera opción es casarte por el juzgado y luego cuando puedas volver a tu país hacer una boda en condiciones Y sí, eso, eso es la, la idea también nuestra. Incluso tampoco tiramos, como decimos, la casa por la ventana, por eso, porque que si uno decide casarse aquí en España, pues ya sabemos que económicamente también nos cuesta un, un poco, pero también, como dicen, en la, en la, ya en lo sentimental, también uno deseara que estuviese sus padres, sus hijos, pero también eso es, es dificultad, porque para invitarles, Es un rollo también. Sí. Ana María, hermoso. pero al final, haciendo cuentas, tú vas a hacer un gasto casi triple. Te casas mañana, harás algo mañana, sí. te tienes que casar en Nicaragua y luego, que te vas a casar en Colombia? En Colombia también, en todo. Entonces, entonces tú estás más forrada que los de aquí. Los de aquí tienen una sola boda y la están a veces, muchas veces, pagando en no sé cuánto tiempo. Y tú vas a tener tres bodas. Es Vaya perfecto. chollo, ¿no? Sí. Novia tres veces. Sí, sí. Sí, eso, eso pensamos porque, eh, bueno, para mis hijos yo creo que es importante de que yo... Eh, que te vean tenga, bien y que te vean feliz bien. y que te vean que te estás casando y que estás haciendo algo que, que quieres, ¿no? Y que te estás casando con alguien a, a, la, a, a la que a la que quieres. Eh, sí, y eso es lo más importante porque si sí, es una persona que realmente eh, eh, lo, lo quiero mucho Y es una persona que vale la pena, que ya lo hemos pensado bien, bien. que Yo digo que es lo que le diera a interesar al, al juez, de que seamos personas responsables, que seamos personas que nos querramos, no de que si es cierto es mentira. de Bueno, ¿no? luego luego te queda pendiente enviarle una foto de la boda a la fiscal y al juez, ¿no? <risa> Para que se vean, ¿no? Y mañana, eh, no. ¿qué vas a hacer luego? del dónde, ¿Dónde te casas? Bueno, eh, eh, fue otra, otro pegón que tuvimos que quisiera comentarlo también para las personas que, que vayan a hacer o vayan a tramitar alguna solicitud de boda en el juzgado de Irún. Resulta de que nos dicen que fue aprobado la, la solicitud y que vayamos a ver las fechas que, que habían para la boda. y Entonces había una para el 9 de septiembre y otra día no no había sino que lo hiciésemos por el ayuntamiento, que tampoco queríamos mucho, mucho por el ayuntamiento. Y eh, resulta de que mi pareja les dijo que sí, que que esa fecha, que esa fecha le parecía bien que ya habíamos esperado tanto tiempo. La del 9 de septiembre. Eh, la, la del 9 de septiembre. cuando Resulta que cuando faltó un mes, yo en, llegué en agosto, eh, faltaba un mes todavía para septiembre y le digo que que iba, a, no no a confirmarle, sino a decirle de que en esa fecha nos íbamos a casar, pero es que él quedó de confirmarme, no, le, él le dijo que esa fecha estaba bien y si ustedes tienen reservado esa fecha, pues nos la reservan y, y todavía falta un mes. y la secretaria me dijo que no, que ya no había cupo y... Pero ya no había cupo hacer. hasta cuándo. Yo fui en agosto, el 5 de, eh, como el 5 o 6, de, en esa semana de agosto. Y la fecha la teníamos para el 10 de septiembre. Y entonces él, él solo le dijo, mi pareja le dijo a la secretaria que solo iba a comentarme a mí, pero que le parecía bien la fecha porque ya habíamos esperado mucho tiempo. Que esa fecha estaba perfecta, mejor dicho, ya había, ya uh -huh. había confirmado. Al final se dieron con la sorpresa de que la reserva no estaba hecha. Que no estaba hecha. Y entonces ¿de qué le había dicho que no, que hasta que arregláramos unos problemas y que y problemas de pero yo me asusto porque le digo, pero si yo con él yo no tengo ningún problema, si venimos casi dos años de de este proceso y y esa fecha nos parecía perfecta. Y si yo lo que vengo es asegurar de que sea en esa fecha. No, dice pero quedaron de confirmarnos así dice que ya cupo no hay. y el Creo siguiente para... y la siguiente fecha para cuándo te daban en el en el juzgado de irún no había fecha ya no había cupo pero no había que, cupo que hasta no el año cupo. que viene hasta el año que viene o si no teníamos que volver a hacer los papeles sino eh, bueno <ríe> la cosa que la, la, la señora el, la secretaria nos dice de que de que si no buscamos en otro ayuntamiento cerca de aquí de irún Eh, que teníamos que hacer otra vez todo el proceso de nuevo. Entonces fue por eso de que nos decidimos ir a buscar a Fuente Rabía y allí había un cupo para mañana. O sea, ahora había, hay novio, había novia y no había lugar para casarse. Ya sí, no era no, por iglesia, había... era por juzgado. si sí, era por el juzgado. Entonces nos dijo que podíamos ir a, a pasajes, a cualquier sitio, de, de a cualquiera hay un eh, juzgado. de Y al final fuiste a, al juzgado de de fuenterabía ahí este tenían sitio suficiente para casar a varias personas o sea que ahí la gente no se casa era... me parece que no porque habían pocos, habíamos como cuatro para ese día y entonces dice aquí hay aquí hay cupo porque le digo usted me asegura este cupo a ah, como sea porque el prox, el anterior no no no pudimos asegurarlo y ya con una espera de dos años Y, y entonces al final, sí, ¿te casas mañana? ¿12 maña te casas mañana a qué hora? A las 12 del día. Pero tú escoges la hora entonces, eso sí. Bueno, eh, no. Tampoco, no, o sea, eh, tú no, no escoges nada. No escojo nada. <risa> tú entonces, solo has escogido al novio. Es lo único que tengo seguro. Bueno. <risa> algo es algo. Sí, y entonces mañana, bueno, será la, el gran día, oh, el gran ver. día esperado, porque también a mis familiares les había dicho que era la, la boda el 10 de septiembre, pues alegres allá mis hijos, mis padres. O sea, ellos ya estaban y, celebrando, padres, ¿no? Sí, ya estaban celebrando todo, y después cuando les digo que no hay boda, pues mi padre es pues, pobre, decepcionado, y como que no va a haber boda, no, que va a haber boda sea como sea y pues allí luchando ya logramos realizar lo que esperemos que mañana nos salga también todo. ¿Y mañana cuántos invitados tienes? Mm, 15 Bueno, tampoco 15. es una boda <risa> 15 porque bueno, la mayoría de, de los que quisiéramos invitar están ocupaditos, no les dan permiso y También es otra cosa que y es que, que eh, claro las bodas en los juzgados no te... son los viernes día de sí. semana día de trabajo sí y que también no tiene no tienes permiso, porque si está en una casa no no te dan permiso porque hay que hay que buscar a alguien para que se quede con la persona que cuidas y todo eso entonces hay muchas personas que bueno se lo van a perder bueno pero... pues. Pero, Pero ya les diremos cómo cómo pasó todo, bueno habrá vídeo habrá fotos y todo esto, no o sea ya lo sí eso esperamos de que de que sí que vamos a tomar unas fotos y, y vamos a muy bien a Ana María, algo. o sea que mañana por fin después de dos años vas a decir sí sí quiero y si, y si y no y no hay vuelta atrás, no no <risa> me decía mi amiga mayela de que me dice está tiempo de arrepentirse, cómo me voy a arrepentir. <risa> ¿Cómo voy a arrepentir? Claro, a mí, le dices ¿no? que no hay topo hasta Fuente Rabía, que no has podido ir porque no hay topo. Sí, o me dejó el autobús, pero no. Yo creo que, que he elegido muy bien y no no me puedo arrepentir. Bueno, no sé, Miquel, tú que eres de aquí y que ves que las bodas aquí son, voy, presento la documentación, hago, firmo, mis testigos y ya está. No sé si si has visto alguna vez algo así o te han ¿O te llama la atención algo de lo que le ha pasado a Ana María? La verdad es que yo es algo sí que había oído, de, la, de un, sobre todo de, del tema de las entrevistas que hacen para comprobar el hecho de que no sea una boda trampa o una boda falsa, pero sí que está claro que tiene que ser muy duro pasar todo, de, todo ese proceso, la espera tampoco sabía que, que pudiera ser tanto tiempo... Y no sé, yo desde luego eh, felicitarte, darte las felicidades y, y desearte que te lo pases mañana en grande. Gracias, Mique. Muchas gracias por sus deseos. Y yo sé que muchas personas de, de, de nuestras tierras de, y aquí también nos desean muchas felicidades porque es que les hemos contado la situación, todo el proceso que hemos vivido, y entonces nos desean muchas felicidades por la lucha que hemos hecho y también este aprovechar este medio para agradecerle a la asociación que yo creo que si no es Qué asociación eso, es? la asociación aquí al que de Tuas y, y entonces yo creo que, que se merecen pero un fuerte abrazo desde de nosotros de todos los inmigrantes que recibimos todo el apoyo tanto emocional, porque ahí llegamos a todo, a llorar, a solicitar, a todo. Y entonces es un, es un trabajo muy arduo el que realiza y creo que, que merece la pena mencionarlo el día de hoy. Muchas gracias, porque, Sara María. porque Se lo mandaremos a las instituciones es, en esta grabación. Es, es, es un, una labor muy humana la que hacen. Re, en realidad nosotras allí vamos con todo el cariño y yo sé que recibimos lo mismo de, de, de ustedes, de todos los que trabajan en la asociación y les agradecemos con todo el corazón porque eh, así como como venimos, y lo dije en una reunión, venimos con tantos problemas, con tantos diferentes problemas económicos, laborales, políticos, de maltrato y entonces yo creo que es un es el momento cuando nos reunimos allí para para dar todo lo que lo que pensamos y lo que queremos y sobre todo sí. pasarlo bien, ¿no? igual recordamos que los días sábados, cada dos sábados de cada mes, la Asociación Adiskidetu ha abierto un espacio que se llama el punto de encuentro. Es un lugar destinado solo a chicas, prohibido chicos. Pero este sábado vamos a hacer una excepción y nos visitarán mikel y Aitor de Ancheta y Ratia porque vamos a hacer unas grabaciones de radio desde ahí. Eh, entonces, tienen el consentimiento de poder entrar. Van a ser lo, unos privilegiados entre 45 chicas. La última mm. vez, 48 chicas. O sea, que haber dichosos entre las mujeres estos dos hombres, y luego también comentarles, bueno, com aprovecho para comentar que es verdad que desde la asociación se hace trabajo de, de, de escucha, de orientación, de asesoramiento, pero luego nosotros también hemos empezado una campaña que se llama, eh, o sea, eh, bueno, en realidad no le hemos puesto nombre, pero le estamos diciendo implementemos la biblioteca, esto esto es para todas las personas a, a, al que desde Adiscide se les ha dado un servicio en el momento sobre todo para las que se han regularizado y vayan a ir a sus países de origen les estamos pidiendo dos que nos traigan dos libros del país de origen dos libros de autores famosos del país de origen entonces como tenemos más de 22 nacionalidades esperamos poder tener más de 22 eh, más de o sea, muchos libros pero más de 22 nacionalidades y eh, también estamos pidiendo en los idiomas de origen ¿no? espero que esto repercuta mucho y que la, y que las personas se impliquen Es eso, dos libros, desde el, de, que traigan dos libros del país de origen. Y nada, igual igual a Ana, bueno, Ana María, como ya has dicho que vas ahí, pues ya sé que tenemos dos libros más asegurados. Ponte de acuerdo con Mayela y con las otras chicas para que no traigan libros repetidos. ¿eh? Correcto, sí, me parece perfecto, Gina, porque a veces uno quisiese leer algo de su país o de conocer culturas de otros países y... Y es bueno de que... y sí que y luego sí, y luego también las personas que suben a la asociación y tienen que estar esperando ahí la cita pues que cojaban vayan piillando libros para, para ir leyendo echando un vistazo entonces recordamos también que este sábado el punto de encuentro a las cuatro y media de la tarde yo no sé si tú irás estarás de luna de miel seguro Sí, yo creo que es imposible pero creo asistir a, la, a las próximas a las próximas reuniones mientras me me no me vaya para mi país. Bueno, y, tú sabes que están las puertas abiertas y en cualquier momento que tampoco es algo, además es lo curioso, que no es algo que se obliga, no se ofrece nada desde el punto de encuentro. Y la repercusión que ha tenido con las chicas, la asistencia que se está teniendo, o sea, ya con eso, es ya es un... Es, para nosotros es mucho, ¿no? Sí, y yo creo que también aprovechar para decirle a mis compañeras de mi país, de Brasil, de todos los países de que aprovechen, aprovechen estos puntos de reuniones porque es importante y, y que más que todo la, se les la pasa bien. Sí, ahora que me, me, me has hecho acordar y con esto yo igual vamos terminando, es porque eh, aprovechen los puntos de, de encuentro y que no se que no se junten más de 20 chicas en los pisos, porque ya sabes el problema que se está teniendo, ¿no? Se piensa que son puticlus y si hay una persona mayor entre ellos es la madame. No, Ana María, sí, porque algo así os pasó a vosotras. Sí, ya me, ya me pasó porque, bueno, no sé si te, si tendrán tiempo, pero resumiendo un poco… Nos queda muy poco, que igual para la próxima… Sí, bueno, Dios, nos dice que sí, que, que está interesante, dice Miquel, a ver. Bueno, eh, resulta que como uno no sabe las leyes, la convivencia de, de, de aquí en el país, eh llegaban las chicas que no tenían dónde ir pasar la tarde, que les daban libre dos horas, llegaban al piso y resulta que yo era responsable de, del piso porque la la inquilina se se había ido a a Perú. O sea, tú eras la madán. Y resulta sí, que me, <risa> resulta que me llama la, la dueña El Piso y me dijo que era, que, sí, que le había dicho el administrador que si sí era un puticlub del que había ahí o un, porque muchas chicas, y entonces ya le expliqué que igual le iba a decir que buscabas en dónde irse porque no me gustaba ni incomodar a nadie ni que, ni que estuvieran mal ni que pensaran mal de las chicas porque realmente nos caracterizamos por trabajar duro y, y, y quedar bien en el trabajo y tampoco de hacer escándalos en, en los pisos ya es que a sí, nada que suban cuatro chicas con los pantalones apretaditos con los tacones y un poco maquilladas como se usa en los países en nuestros países pues y luego salga sí. una ahí dirigiendo pues tú eres la Sí, entonces eso eso me pasó y, y re, bueno, estuvimos un año y esa fue la única queja que tuvieron. Y Pero la queja fue de los vecinos, ¿no? Sí, se reunieron incluso toda la comunidad de vecinos a decir de que... Vaya a poner de convocatoria, una re, habéis convocado una reunión solo por vosotras, mira, ¿eh? Es correcto, y, y la dueña del piso me dijo, incluso dicen, es llamada la atención porque suben muchas chicas. Y en el mismo piso había una señora que, que cuidábamos, todas la cuidábamos, porque la queríamos mucho, le decíamos la abuela, y este subíamos todas a su piso, pues sus hijas y sus hijos nos querían mucho, que no, no le cobrábamos nada porque le habíamos tomado mucho cariño a la abuela, porque una de ellas era la que cuidaba a la abuela por la noche, y entonces... Incluso, dice la hija, una de las hijas, pues no le hagan caso, dice toda esta gente, pero traten de no venir todo el grupo porque igual les afecta porque están en forma irregular. ¿Cuántas eran, Ana María? Éramos nueve, nueve, nueve mujeres. que en El sábado se reunían, eh, sí, nueve, en, llegaban diarios. Y sabíamos pues ya después ya nos dimos cuenta de que es cierto de que de que eso afecta mucho por el ruido a lo mejor era la hora de la siesta de alguna de las personas y y entonces hasta que se va dando cuenta uno de la convivencia pues va afectando, pero no que de una y una sola vez le digan a uno las cosas sin saberlo y entonces este porque ya sabe que en nuestro país pues somos muy ruidosos. Y la además, la, además las reuniones son dentro de casa, es que para nosotros no existe el concepto de quedamos en un bar, para eso es como, ah, este no quiere que vaya a su casa, no es además los bares como sí. que son mal vistos, son de mala muerte, es para es para no entrar, sí. entonces sí, desde cuando somos... cuando llega uno de fuera te dice, sí, bueno, quedamos, ah, eh, bueno, quedamos en un bar, es chocante cuando te dicen quedamos en un bar, pero, sí. pero tú de qué vas conmigo, sí. <risa> y sí, uno lo ve mal y más si sí, por lo menos a nosotras la experiencia que hemos tenido que que sí no han respetado los los hombres nos han respetado mucho. Eh, hemos tenido choques más con mujeres que con con los hombres porque ni siquiera a veces diri nos dirigen las palabras por para de seguro para no tener problemas, pero igual este que hemos tenido más más roces con mujeres porque a veces tal vez no les gusta cómo nos reímos, porque han habido casos de que nos dicen que que por qué nos reímos a carcajadas, que esas no son formas de, de de reírse y incluso llegaban a decir de que que nos acostábamos a las 3 de la mañana, cosa de que nosotros teníamos que estar a las 7 de la mañana en trabajo y Y nos acostábamos temprano, las cuatro personas que vivíamos en el piso. Y entonces, digo, yo no no sé, a veces pasa uno por esas cosas para aprender. Pues sí, al final es para, sí, es para aprender, porque es verdad que culturalmente somos muy, muy diferentes, ¿no? A veces mucha sí. gente dice, cuando ve a una persona riéndose a, a todo pulmón, como decimos, este acaba de llegar. Espera un añito y ya no va a reír así, justo, justo soñará los dientes y, y ya está, ¿no? Entonces sí, decimos ya, ya está, se está, ha ya hecho está. vasco. ay Y ya te quedas con eso de que, bueno, que hay que poner la música en bajo, de que haya, hay que si se llega a las 11 de la, de la noche hablar más bajito y todo eso también es... Para parte de la bien convivencia si sí. sí. hay sí. que respetar las pautas Para de convivencia no, no estamos no estamos en nuestros países luego también la forma de vivir en nuestros países es diferente porque cada uno vive en sus casas no sí. es lo de departamentos no se lleva mucho entonces al tener cada uno su casa pues armas su fiesta armas invitas a la gente que quieres no molestas al de abajo justo justo molestarás al de al lado pero si no se una a la fiesta o sea tampoco se queja sí y entonces eso, Pues, pero de, de todo, Gina, estoy realmente contenta también con la los jefes que me han tocado y para que no tengo quejas y, y mi trabajo igual me gusta mucho. Ya llevo, voy a cumplir en febrero cuatro años con, cuidando los niños y yo creo que es una experiencia bonita, se aprende mucho, se aprende cosas que uno, uno no ve allá y yo creo que sí vivir bueno. la experiencias ya sea de forma, si ya le toca de forma negativa, pues buscarle el lado amable. Y, Pero y es, es duro también, eh, creo, vivir cuatro años cuidando unos niños que no son los tuyos y tú has dejado a tus niños en, en tu país. y no, al inicio, y, y eso también le agradezco mucho a los padres que van a cuidar, su, a, a recoger sus niños al colegio, de donde recojo los que cuido, Les agradezco porque he recibido apoyo anímicamente, pero muchísimo. Porque yo al inicio lloraba mucho. Lloraba en el parque, de ver que yo jugaba con la niña que cuido y, y, y me acordaba de mi niño pequeño que lo había dejado por el mayor también, pero más de mi niño que tenía año y medio. Fue durísimo, pero tremendo. Pasé una semana... Totalmente que ya no podía ni estar pendiente de la niña, sino que lloraba mucho. Y entonces es, es muy duro eso, pero a través de que vaya, va uno asimilando, de que, de que económicamente van a estar un poco mejor, de que en unos años los puedo tener, de que voy viendo cuáles son mis derechos aquí, qué, qué puedo hacer para estar con ellos. Mm -hmm. Luego también sí, yo creo que es importante eh, hacernos de redes sociales y eh, enterarnos también de qué cosas puede lo que has dicho, qué cosas puedo ir haciendo aquí y qué cosas me ofrece este lugar donde estoy para poder aprovecharlas. Eh, sí. hay un programa que se llama Gurazú aquí, que se creó justamente para las mujeres y hombres que que, que hayan dejado a sus hijos en el país de origen. Yo creo que es un espacio muy bueno el que de, se debería de aprovechar. Son, son charlas, son talleres con psicólogos donde te, se hablan de las pautas de comunicación, de esta ruptura, de soy tu padre, no soy tu padre, son cinco años que estoy lejos de ti, eh, tu abuela o tu tía que te ha criando es simplemente eso, tu abuela, tu tía, tu madre soy yo, cómo ser autoridad en la distancia, cómo seguir siendo la figura materna o paterna en la distancia. Yo creo que sí no, no, no. Es, es muy bueno aprovechar estos est estos espacios, nosotros por ejemplo desde la asociación solemos derivar mucho a las personas que estén dispuestas ¿eh? y que quieran hacerlo, intentamos siempre animar a todos, pero bueno, por mucha, un, por muchos motivos a veces las personas no pueden asistir, por trabajo, por lo que sea, yo creo que sí, yo, hasta el año que dure tu futura reagrupación familiar, que también sabes que, que estaremos ahí desde Disquidetoac para ayudarte en la tramitación, es bueno que, que complementes esta ayuda también. ...con con la otra que te ofrecen estos psicólogos... ...del programa Gurazuequín. Sí, yo estuve asistiendo... ...no sé si sabe Gina... ...porque eh, usted... ...me mandó la invitación... ...estuve asistiendo con la psicóloga... ...de verdad que me ayudó mucho... ...muchísimo a las pocas... ...este... ...que fui para que... Eh, eso ...esos días era cuando estaba más... ...más fresco el... ...el tiempo porque tenía creo como cuatro meses de haber venido, y entonces eso también me ayudó mucho a, a cerrarme de que, como decía la psicóloga, si tú sabes, me dice cuáles son tus derechos, que si puedes traer a tus hijos, ya, este o, o los vas a dejar allá, qué es lo que tú tienes que ver, cuál es tu meta. Primero centrarte, qué es lo que quieres hacer con, con tu vida, con la vida de tus hijos, si vas a estar separado de ellos o, o qué y entonces de verdad que le, me me coció, pero así que no sabía qué decirle, porque no estaba segura ni, ni de nada. Que vienes con deudas, vienes con tantos problemas que no no te centras en lo que en lo que realmente quieres. Y como que las metas también se olvida y lo que viene uno este fijo es a trabajar, a trabajar. Ganar dinero, ganar dinero... Sí, pero y se la olvida la, de la otra parte, ¿no? De la no parte, se parte se personal, emocional, pues sí. Pues eh, también hay que hay que hacer el... mucho hincapié en esto de no dejar nuestra parte personal, nuestra parte emocional, nuestros espacios de ocio, nuestros espacios para nosotros. Bueno, sí, Ana María, perfecto. hemos estado muy a gusto hablando mañana de boda y pues nada, pasarlo bien y, y nada, muchas sí. gracias por por este momento y, y no sé, Miquel... Pues sin más, muchas felicidades otra vez y deciros a las dos que este sí que es vuestro país aunque tengáis otro, este también lo es ¿eh? Bueno, um, pero el problema es que no nos podemos juntar en nuestras casas imagínate Bueno, pero es igual, lo que podemos hacer es ir mezclando ¿no? que eso, el mestizaje siempre es bueno y, y entonces una parte de, del respeto ese que hablabais de las normas de aquí, pero igual otra parte también de esas carcajadas y esa eh, juntarse en las casas, y no y ser así, vascos ¿no? Bueno. bueno, pues vamos a ser vascolatinos o, o algo así Bueno, bueno, pues, bueno Ana María, bien, pues nada, eso, muchas gracias y enhorabuena mañana y saludos también al futuro novio. Bueno, gracias. Al novio, bien, no, al bien, futuro gracias. esposo, ¿no? Porque hay que, hay que recalcar, esposo, no marido, que para nosotras sí. hay mucha diferencia en esos términos. maridos sí. es con el que se está, se acuesta una noche, no, el rollete, y el esposo es con Ajá. quien te casas, el que te da sí, esa, ese título tan digno que nos han hecho en, metido mucho en la cabeza las mujeres, ser la esposa. Eso. Pues no soy la mujer, soy la esposa de... Pues nada, felicidades y, y nada, a ver si nos vemos mañana, Ana María. Bueno, las la espero y Nosotros gracias. sabes que desde todas siempre somos las damas de honor, siempre vamos a tirar a Rosa todas las bodas que podamos. Así que nada, sí. felicidades, Ana María. Bueno, muchas gracias y que pasen buenas tardes y gracias por invitarme a su programa. De nada, gracias a ti y adiós. Adiós. Ya estoy por perder toda la calma Que he tenido cuando te he Bien está sufrir algo en la vida Pero no por esto hasta enfermar enfermarse Ya no puedo más, no quiero sufrir Con las penas me voy a morir Ya no puedo más, no quiero sufrir apenas me doy a morir quisiera yo a tu lado estar y tu, mirar, tu besar, y muera poderte besar quisiera quisiera yo lado... erratia, zuzen, zuzenean, entzuten ari sarete herriotsak eta gure kunka in zusen Eta eingo dut laburpentxo bat eh e, indako elkarrizketaz Ana Mariarekin itzein dugu eta Ana Maria biharre eskontzen da eta itzein dugu ba eskontza misto eta es deitzen zaionaz eskontza mistoak dira e, ba, kanpotar bat europear batekin eskontzen denean kasu honetan e, Ana Maria Nikaragoensea da eta e, espainol naziotasuna duen e, beres kolombiarra den jatorrizko e, ba, gizon batekin eskontzen da Ya estoy por perder toda la calma Que he tenido cuando te espera Orduan, eh, asaldu pixka bat nola izan den eh, prozesu hau ba, beraien eskontza burutzeko Esan digu, urte eman dituela, bere egoera erregulatzeko Eta bi behar izan dituela, eh, ba, bihar rain zuzen eskondual izateko Erregulaz, erregularizatu gero urte bat pasabarko da ere, semealabak labak ekarri alizateko Nikaraguatik aintzu zen. Lendabizi, dokumentazioa orkestu behar izan zuten, eta hortikan seiet hilabetetara deitu eta e, lekukoak sinatzera xinat, e, joan ziren. Hortikan beste ilabete batetara, e, jakin zuten eta beraiek deitu zutelako bestela ez zieten abisatu, eskaera esestatu zutela. Beraien iritziz bete beharrezkoak betetzen, hau da augustia epaitegian, e, kasu honetan irungu epaitegian e, ba aurrera eman dute ez da. E, Esezko hone hau eta gero adizkietuakeko abokatuaren bidez errekurritu zuten eta hortikan hiru hilabetetara elkarrizketa baterako deitu zieten. Elkarrizketa honetan, azkenean saiatzen dira pixka, te, ba, batzutan ematen direnez, e, eskontza batzuk e, trampakoa bezalakoa direna, bueno, trampa edo ez direnak, e, igual benetazkoa komilien artean, eta saiatzen direlako batzutan, e, ba, erregulazioak e, lortzen, eskontzan bidez, ba, azkenean e, bilatzen dutena da... Ba, Ba, jendia trampauetan eror araztea, eta azkenean interrogatorio moduko bat e, bilakatzen da. Ba, jaten zutena galdetzen zieten, et, e, oza, etxan jaten zutena, zenidei e, buruz, e, bueno, gauza pilla bat, eta gauza oso intimoak izan dituzkenak ere bai, eta berak esaten zuen, momentu bat zuten, ematen ziola sentsazioa bere eskubideak ba, urratzen ari zituztelea, bere intimitatea e, zapaltzen ari zutela. E, guzti hau, elkarrekin el ia lau urte daramatelarik eh beraiek bikote hau pues, denbora asko darama ya el carbizitzen eta gainea enpadronatuak daude eh ba leku gainea enpadronatuak egondira berez urte desende ja ordun berez berak esaten zuen badaudela beste modu batzuk e, ba, frogatzeko e, bikote hau eta beste hainbat bikote ba elkarrekin daudela eta berez zula behar beharrezkoa ikusten interrogatorio hauek ba, egiten dizkieten interrogatorio hauek. Ez da. E, gero orokorrean, hemen eta beraien jatorrizko herrietan e, eskontzen dira ba, hemen eskontzen diren etorkinak. Ana Mariaren kasuan, hiru ba, eskontza izango dituela esan du, zeren mm, eba, bihar hemen eskonduko dira, Gero Nikaraguan, bera Nikaraguensea delako, eta bere bikotea Espainiar Nazionalidadea esan dugun bezala, baina Kolombiarra e, jatorri e, denez, ba Kolombian ere eskonduko dira. Hasiera e, batean, iraiak bederatzean e, eskondu behar ziren, baina, hilabete bat lehenago esetz esan zieten tarterik zegoelako zutelako konfirmatu eta ez dakitzer eta azkenean ondarri bin bilatu behar izan dute bat artea epaite bestela prozesua hasieratik egin behar zutelako. Gero bigarren elkarrizketaren bigarren parte batean ba, bere bizipenaren hain bat kontu e, itsegin ditugu eta hoien artean ba, anekdota bat kontatu digu Esaten zuen, ohitura zeukatela ba, lagunen artean, emakume lagunen artean, etxe batean biltzeko, ez? E, gero kontatu dugutenez, hori ba, latinoamerikan osoikoa da etxeetan biltzea tabernetan eta baino Eta gertatu zitzailela momenturen baten prostitutak bezala e, hartzea, ba, emakume asko biltzen ari zirelako etxe berdinean Orduan, ba, hau azpimarratu nahiko nuke, zeren e, ba, badugu joera askotan, pentsatzearena beitu... E, hauek etorkiak e, eta prostituzioak inlotzen ditugu, eta ya e, ona, oza, suposatzen dugu eta egibesal hartzen dugu, ez dakitzen bat emakume daudela pisu batean, eta prostituta direla, eta prostituzio egiten ari eta ez aigu guztatzen, eta ez dakitzen, hori du, bueno, ba, ikusteko pixka bat, e, zegartatzen den askotan, segura askiz, kasu hau kontatu digu, baina ez da bakarra izango, ba askotan e, susmoak besterik ez direla, eta egila ez dela, Orduan badei ba bat egitarena es, jendiari kontuz izateko pentsatzen duenarekin eta esaten duenarekin, zeren, bueno, pues han kasartze hondiak egon daitezkelako. Halleluia siko. Halleluia mi siko. Rosaia e jo kitzama doi, a usharabia konfi enid amerika doleco de la semac a baxitien ezta 10 minutu ere hemen jarraitzen dugu gurekun y todavía tienes alguna cosilla más para contarnos de hecho has estado hablando durante la entrevista de los puntos de encuentro que que organiza viskietuak Eh, bueno, sí, voy a, voy a recordarles el punto de encuentro que es un espacio que se ha creado para, para las mujeres, para que se puedan evitar estos estos malentendidos como el que nos ha comentado Ana María. Nos estamos reuniendo cada do, eh, dos sábados al mes, eh, de cuatro y media a seis y media en principio, pero nunca acabamos a las seis y media, al final terminamos liándonos y riéndonos a carcajada eh eso estamos eh, reuniéndonos en el local de la asociación para reunir para poder ir no se necesita apuntarse ni nada es con ir y ya está eh, tenemos suelen ir 45 chicas el, el primer día fueron 36 eh, ahora bueno pues 45 y estamos así o sea que es libre la gente está yendo porque quiere Y luego también comentarles que tenemos eh, la recogida de libros para todas las personas que se han, han usado los servicios de Disque y de tuac, Una forma de, no vamos a decir de compensar, pero sí que se quede, que, que se quede, eh, que han pasado por la asociación. Les estamos pidiendo que traigan dos libros del país de origen, dos libros de, de autores importantes del país de origen. No solamente libros, eh, CDs de música y cosas así para poder implementar la biblioteca de la asociación. Y luego también recordarles que tenemos dos charlas pendientes, una de ellas es este es este miércoles 24 de noviembre a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de Amaya eh, de Irún se va a tratar el síndrome el síndrome de Ulises y el desarrollo emocional del inmigrante y la, lo van a, lo lo va lo va a dar una persona especializada que trabaja en el Departamento de Psicología de la UPV y la otra charla la tenemos el 15 de diciembre a las 6 de la tarde en la Biblioteca de Irún en la calle San, calle Zamarcales eso no la casa la calle Mayor Calle Mayor Calle eso Mayor es. eso es en la biblioteca de Irún el día 15 de diciembre a las 6 de la tarde eh, vamos a tener como ponentes a a un profesor de la EPA y a la coordinadora de De, de la EPA, para que nos hablen de sus recursos, que es la EPA, cómo estudiar, qué hacer, qué se puede hacer, qué servicios ofrece la EPA. Y el espacio el, el motivo de darlo en la biblioteca es también acercar a los extranjeros otros servicios, otros recursos, en este caso la biblioteca, que está a disposición de ellos. La biblioteca ahora mismo tiene un servicio para poder imprimir cinco periódicos del país de origen, Eh, en el idioma, o sea, son son todos los periódicos del mundo, nos comentaba el responsable de la biblioteca, entonces que al, alguien quiere ir solicitar el periódico del día, pues puede ir, lo imprime, lo lee ahí, y está al corriente y al tanto lo que pasa en el país de origen. Y nada, recordaros que cualquier cosa, en la Asociación Adisky de Tuag estamos de lunes a viernes por la mañana. Y por la tarde. Y de aquí a dos semanas nos volvemos a ver en Gurekunka. Pues sí, hasta la próxima entonces batching yo let's uh -huh. ah, eta dizuet eh ba, gure konkaren errepikapena ama ordu batak arte dela e, eta hori baino lehen, silocybeco ba irrati izango dituzutela gaur Baina nola neko korapilatsua den antzetako gabeko programazioa, ba kuña bat jarriko dizuet. E, benetan enteratu nahi bazarete boli bat hartu gauzak apuntatzeko. Orduan nori e, oraintxe bertan asaltzen dizuegu nola den gabeko programazioa eta besterik gabe gogoratzarena ere herriotsak.info aurkituko dituzutela, ba herriotsaken saio guztiak hau barne, ba bihartik aurrera segurazki hau. Eta Bihar auzo otxak dituzudela hemen Herriotsaken, hemen Antxeta erratian 8etatik arte, beraz bihar arte eta mi esker gurekin izanagatik. Simba nagotis. Simba nagotis. Simba nagotis. Antxeta erratiko gauparteko programazioa berritu dugu. Egunero 8 bederatziak 9ak arte herriotzak bidasoaldeko elkarteen emankizuna. Astelen astearte eta ostegunetan 9etatik 10ak arte Xilozibe irratiak ekoizutako saioak. Astelenetik asteazkener arte eta ostiraletan Eprako saioak Frantses Estatuko irratik komunitarioek egindako emankizunak. Ostegunetan, amarterdietatik amabiak arte, zirrikituetatik silozibe irratiak egindako saioa. Aztelenetik, asteazkenera eta ostiraletan, erriotxaken, erre pikapenak amaiketatik amabiak arte, eta ostegunetan amabietatik ordu batak arte. Eta igandetan, sortziterdietatik amarrak arte, erriotxaken oberena eta 10retatik terdiak arte zirrikituetatik errepikapena Antxeta irratiaren gabeko programazio berria Antxeta irratiak 10 urte entzun esan adierazi irubbikoitza-erriotxak.info irubbikoitza-erriotxak.info Erriotxak, pausumediak ekoiztutako saio bat, egunero arratsaldeko sortzietatik bederatziak arte antxeta irratian.